La presión rock Prohibido pasar Sin detenerse Si esto no es empezar a full, entonces ¿qué es? Eh? Ah, Ahí vamos a arrancado la segunda hora con Iron Maiden. Rachado en vivo. te puedo decir You call me mine. You can ser mía, nena can be Rose You viene toda desmantelada Viene con Axel mine. You can be mine. You A los que se enganchan en la segunda hora. Esto es la presión Lo voy a pasar sin detenerse. FM Malvina 93.9, ¿no, Rechi? Sí, sí, tenemos mensajes, ¿eh? ¿Ya? Bueno. Sí, tenemos mensajes. No sé por qué te digo con esa cara. <risa> <risa> <risa> 11.38.84.43.96. 11 96. Empezamos con el primero. Y dice, hola, chicos. Y dice, qué bueno, que está la radio. Felicitaciones como siempre. Saludos para ahí, yo, Gladys. Gracias, Gladys. Gracias por resolver el para ello Tenemos otro, dice, hola chicos, dice, los estaba esperando en otra emisora. ¿Qué? Y eso, caja, ja, dice, ¿cómo andan? Soy Clary. La kilómetro 32 nada Clary No, Clary, estamos acá Ahora acá estamos, estamos acá 93, estamos... 9, es Malvinas FM Acá estamos, ¿eh? No ¿Qué día? Encontró, ¿Qué no? día y hora? sábado de 13 a ah, 15 horas ahí está Sin equivocaciones La a sacar la presión <ríe> Tenemos otro, dice, hola, soy Carlito Dice, qué bueno que está la radio, los felicito Muchas gracias, Carlito Gracias, Carlito Dice, hola, me llamo Esteban Dice, llegué yo, dice, me gusta tu hermana Y mi hermana dijo que tenés todas las facha. Esa los dos. Bueno, <ríe> si te gusta mi hermana, bueno, está todo bien Vamos a ver si te aprobamos. No, no, no, no, no. Metí la pata, no. No te aprobamos, disculpame. Venga, hace mucho mérito, porque ella ya... Y segundo... Dice que siempre que te equivocás ¿o? Y segundo, que tengo toda la facha, sí, papá. <risa> Toda. Tenemos otro, dice, chicos, qué bueno que está Dice, la verdad, dice, tienen un humor espectacular Y se levantan la tarde más con esta tarde tan linda eh, eh, Para eso estamos, eh Muchísimas esa, gracias esa es Dice, chicos, yo también lo estaba esperando Dice, pero en la 93.9 Dice, pero como me mandaron a lavar los platos Tardé un poquito, dice, y ahora recién los estoy Escuchando, me llamo Jennifer Pobre Jenny, igualmente Jenny, Puedes entrar Al blog de la presión Es el medio presión.blogspot.com Si te perdiste la primera hora Y si te pediste la primera hora, calculo que el lunes, el martes normalmente <risa> los lunes ya igual, igual va a estar siempre en mi en mi Facebook, en el de, eh, en sí. el de Dieguillo, ahí está, no sería sí. Diego eh, para ponerlo en, seguramente para que avisarla que ya está la presión en arriba, ¿eh? y vas a poder escuchar la primera vez si te la perdiste ¿eh? Sí. Eh, ahí también está escuchando DJ Yayo también saludito para él, para Solcito, para un todos los en la casa un saludo a todos para la Después, familia eh, buenas tardes mi vida, Dice, te estoy escuchando, saludos para Diego parte Leo saludito, Pero, eh. gra gracias Ledito Un abrazo grande. estuvo eh, creo que el sábado pasado estuvo al más fuerte en el kilómetro 36 Sí, vos sabes que sí? fue laura la hermana de yayo en serio Sí, dice que estuvo muy bueno yo las veces que voy a ver al más fuerte salgo es algo, es algo que, que no sé que me quiero ir a buscar la malvina solo. ¿no? encima dice que estaba muy bueno y se la pasaron re bien dice fue muy tranquilo muy sí, y muy y se espectacular viene, se, se viene el próximo disco están trabajando para eso y dijo segundo, y dijo ¿cómo se llama el del más fuerte Eh, eh, Ricardo Diorio Dijo que dice Yo me vengo una punta Me voy hasta la matanza Me voy hasta la otra punta No tengo problema el, Eso lo el dijo. El eh. Bueno, que está viniendo Próximamente Se llama System of the Down Toca en Jeva A la altura de Rébol 3.600 Vamos a escuchar a ellos Con Chop Sui. La presión. What? LA PRESIÓN ROCK There's no money, there's no possessions Only obsession, I don't need that shit Take my money, take my obsession Entre Los Ángeles y los Insectos. Papa Roach. Arrancamos bien heavy, ¿eh? En un ratito vamos a pasar a la escena underground, ¿eh? Así que prepárate. Rochi. ¿Quién está haciendo fuego? Acá me están contando que DJ Yayo con la mujer están haciendo un poco. están re heavy los dos, eh. Ah, bueno. Están re heavy, re heavy ¿no, eh. Son jodidos ya, imagínate. No te tenemos miedo, DJ Yayo. El demonio del remis, dijo El Demonio de los remises. Acá Yayo dice, yeah. Bueno, había pasado 6 sí, no de con Chop Sway. Y como te dijimos, bueno, te habíamos hablado de Limbiskit. hablamos de Megadeth. Te hablamos de, de Persian. No te hablamos de Red Hot Chili Peppers, que va a estar el domingo 18 de septiembre, 21 horas, presentándose en el estadio River Plate. Vas a poder adquirir las entradas en ticketportal.com.ar El campo está rondando de los 260 pesos más 30 pesitos El servicio, o sea, 290 pesos el 18 de septiembre de Estadio River Plate Red Hot Chili Peppers. Ya puedes adquirir las entradas, eh. Ticketportal.com.ar También están a la venta ya las entradas para el Pepsi Music. Si te gusta Eric Clapton, el 14 de octubre en el Estadio River Plate. También en el mismo sitio, Portal, vas a poder adquirir las entradas. Y estas sí que están caras, eh. Campo sentado, 350 pesos más 40 de servicio. 400 mangos para ver a Eric Clapton. Y hasta, hasta... 1.800 pesos más 215 de servicio. 2.000 manguitos para ver a Eric Clapton. En el sector VIP, pero bueno. Sobre gusto, no hay nada escrito, ¿no? Es verdad, es verdad eso, ¿eh? Bueno, vamos a continuar rápido, ante la real con la información, vamos a continuar con Carajo y el Mar de la almas. 14 21 horas. Estamos en el pleno pojeo de la presión rock en la segunda hora. Así que no podemos parar. Había pasado el mar de las almas de carajo. Y ahora sonando Fox Lady. Compuesto por el señor Jimi Hendrix. Y tocado y contado instrumentalmente, instrumentalmente y cantado por los frates. Los amigos de González Catán, ¿eh? Rochi Dale, loca Bueno, ¿qué vas a hablar? Primero que decir el numerito de mensajes y mientras que yo luego pueden mandar mensajito. Vale. Lo pueden hacer al 11 38 84 43 96. 11 38 84 43 96. Tengo información sobre la revista Metal Hammer. Era lo que yo estaba leyendo al principio, al final de la primera hora. Es verdad, tengo información sobre el de Tom Araya. Eh, Tom Araya, la entrevista hecha de Metal Hammer a Tom Araya, lo que había leído un poquito yo. Pero sí. bueno. ¿Cómo se llama la banda? Es la idea. Bueno, de bueno, entonces... los cuatro grandes, el heavy metal, eh. Te cuento que Tom Araya ha sido el rostro de la banda más increíble del trash de todos los tiempos. Desde sus raíces chilenas a romperse su espalda en el nombre del metal. Es todo un verdadero defensor de la fe. Tengo, ¿Hicieron como un reportaje? ¿Te puedo leer dos de las preguntas que le hicieron? Dale, que está buena. ¿eh? ¿Cuándo y dónde naciste? Le han preguntado a Tom Araya. Nací el 6 de junio de 1961 en Viña del Mar, Chile. Todo el mundo parece equivocarse, dice En la hora de situar dicho lugar Por alguna razón que desconozco Dice, en una pequeña ciudad de la costa de Chile Donde vi hasta los cuatro años Regresé hace unos años con mi familia Para poder mostrarle el país donde nací Crecí con mis hermanas y mis hermanos Todo el mundo me trató muy bien Muchos de ellos apenas eh, Me reconocían después de tanto tiempo Esa es una de las respuestas de que le dan, Del reportaje que le han hecho a Tom Araya ¿eh? Eh, qué, qué loco, Vos, no sé si para, viste el Big Four El DVD que salió de... Bueno, de... El Big Four de Metallica sí. Donde está tocando Slayer Y sale con la camiseta chilena Es no verdad No se sé si, sí. no sé si prestaron la atención Que tiene una camisa roja eh, bueno Era la camiseta chilena ¿no? ahora, ahora me cierra todo Ahora, ahora viene ¿viste? Está buena información Para saber De lo que siempre vemos Videos o recitales por, Exacto por qué, El por qué también ¿eh? Tengo otra de las preguntas Dice ¿Provienes de una familia musical? A ver si él viene ya desde de, de raíces, ¿no? Él me dice realmente no. No existen antecedentes musicales en la familia. Ahora que lo dicen, resulta extraño. De hecho, mi hermana mayor fue la primera que aprendió a tocar el primer instrumento. Y eso inspiró mi hermano pequeño, que más tarde se convirtió en raid de slider. Así que es que uno parece que tiene un hermano ahí en. El... En la banda. Pues dice Johnny, y a mí dice para tomar una guitarra cuando éramos lo suficientemente maduros, dice para hacerlo. Ahora mis nietos y mis sobrinos son todos músicos, lo cual realmente me pone muy feliz. ¿eh? Bueno, pero para. Esa es una entrevista hecha en, en el idioma español originario. ¿Qué claro. dice cuando toman la guitarra? Eh... <risa> Hace el trasladito original. Dice a mí para coger una guitarra. ¿Y después? Y cuando termina dice, lo cual es realmente cojonudo. <risa> Obviamente lo tenemos que traducir a en a donde el, estamos, el ¿no? Castellano. Y esto es lo último que dice, dice, nuestros padres se tuvieron en el primer show, siempre no, hace, no han apoyado a nuestra banda. Qué bueno que tu viejo vaya a ver una banda, ¿no? Que sos, desde el principio. Que, que, que sea Slayer o que sea Metallica o que sea mega y que tu viejo te venga a ver desde el principio. Eso sí que está bueno, ¿eh? Entonces saca, esperamos tu mensaje es al 11 38 84 43 96 11 38 84 43 96 Quiero seguir con la escena underground De una banda que va a estar muy prontito acá en Argentina Llamada Percham Vamos a escuchar el Hi Hi New Con Percham. Esto es La Presión ¿Qué tipo feriado? entrando Green Day Holidays. Estamos como locos acá tomando mate con el chula Rochi y Javi de Locura Musicales. Trajimos algo para tu Quake Keeper. ¿eh? Estamos a full, no podemos parar. 14.30 30 horas. Estamos haciendo un conteo. ¿eh? Y hoy te cuento, vamos a ir a ver con mi amigo El Colorado, vamos a ver a ver a la Guille. Bajer Rock, hoy sábado 16 de julio, 20 horas en Pana Rock. Mariano Acosta 13, a la altura de Rivadavia 8400 en la República de Flores. Richie. Diego y yo, tenemos un mensajito, ¿eh? Tenemos acá y dice: Hola, me pasan mi nombre. Dice para algo serio: Jamín tiene nada me a su A ver si alguien le quiere mandar un mensajito. Bueno. Lo pueden hacer a Jasmine, ¿eh? al 11 33 87 70 11. La presión Cupido. Ahí está. Y después tenemos otro que dice: Hola, amiga, ¿cómo estás? saluda a tu hermano. Es la primera vez que lo escucho. Dice: ¿Y sabes que te hacemos el aguante? La gente Santilbo. Vamos, la grande, gente Santilbo. ahí, ¿eh? eh, eh, un abrazo grande. Eh. Después tenemos otro que dice: ¿Qué hace Rocha? Dice: Rock and Rollera, todo bien. Dice: Acá haciéndote el aguante. Saludo para tu hermano. Re buena onda. La gente Villa Unión. Vamos. Eh, eh. No, todavía. Eh, un abrazo grande. Much Amigos del Face, pero mandan mensajito, ¿eh? Bien, ahí, eh. Tenemos otro que dice, qué buena onda, dice, me encantó el tema del imbique que pasaron la hora anterior, dice, igual sigo escuchando, pero estoy arreglando el auto, dice, soy Javi del 36. Soy ¿eh? Javi, dale, vamos todavía, Tenemos otro que apresar dice. Javi, bien, bien la tuerca, ¿eh? <risa> Después yo veo que por culpa de nosotros se quedó sin freno, ¿viste? <risa> Tenemos otro que dice, oh la gente, dice, qué bueno que está el programa. Los felicito, la verdad, dice es espectacular, da gusto escuchar todos los sábados, lados. Bueno, muchas gracias. Muchísimas muchísima, gracias, eh. Esa es la idea, loco. O sea, estar estas dos ahora, estas, estas dos horas al cohete, digamos. Si estás al cohete, venís a escuchar la presión rock. Bueno, y si no lo estás también. Si estás lavando el auto, si estás arreglando o si estás limpiando tu casa con este solcito. Manda un matecito. No te digo una birra, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué no, sé, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hace calorcito Hay mucho material que hay que pasar Lamentablemente no podemos detenernos nunca Nuestra característica es ir a mil Y hablando de la guille Vamos a pasar algo De lo que nosotros vamos a escuchar Así que estás invitado si quieres venir Ahí está, ahí está especialmente para el colo, ahí Exacto. vamos. La gusta de la isla escapar. ¿O qué? Ah, Dick Harper Ah, yo te iba a preguntar si me estabas preguntando a mí Fireball ¿Estás bien Rochi? Sí, tranqui, tranqui Ya estamos tranqui, tomando matecito Esperando sí. la recta final de la presión El día de la fecha, 16 de julio ¿eh? Cuadragésimo octavo programa Se si vienen los 50 Así que preparen los regalitos No sé, regales me dan. Ah, yo no participo No ¿Sabes sé. Sé años tengo yo con lo mío? Y, y un chupetín Un bife de chorizo o algo. Cuando vos llegues un día puntual o que llegues 5 minutos antes, ahí lo hablamos. Y no me trajes a la corrida. ¿A qué nos salimos hoy de vuelta? Casi menos 10. Impresentable. Dieguillo. Había pasado la guille, eh. Hoy vamos a ver los de Empana rock altura 8.400 de flores, ahí vamos a estar con mi amigo El Colorado. Encima lo más cómico que el chabón después me dice, te estoy esperando vos. Impresentable. Obviamente somos hermanos y si no peleamos no somos hermanos, ¿no? estamos haciendo el aguante, ¿eh? Si viene algo groso después, ¿no? ¿no? No sé qué decirte. decirte. Ah, se, se viene algo grueso te digo fuera. ¿eh? ¿Cuál? Diego, vos estás del otro lado. <risa> vos estás viendo qué viene. No sé de qué me hablas El tema que viene. ¿Qué tiene? Sí, no, viene, viene un tema dedicado para Marce, de locura musical que lo venía pidiendo. ay está para Marcelito Ellos están de lunes a viernes de 12 a 21, ¿eh? No, de 12 a 21 dije, ¡fuá! Ah. De 12 a 14, era. <risa> Los pibes no viven, viven acá <risa> adentro. Él, el <risa> que tiene más cancherismo. 21. Hoy me equivoqué yo, ¿viste? ¿Vamos a acercas al micrófono. Ah, bueno. Ahí ah, vení, vení a hablar. Saludó a la gente, Javi Un saludo enorme para todos los oyentes de la presión rock. ¡Esa! ¿Qué te parece el programa, eh? No, para, para, no te vayas. La verdad, eh, muy, muy bueno, de y ahí yo. ¿Sí? Es eh, como mi, mi onda escondida. Eh. Mira vos, te me encanta te saca... el metal, todo lo que es rock, me encanta. Te sacamos el tuyo escondido. Tenés que ver un par de fotos escondidas que tienen también en el fake, ¿eh? Ah, y, ¿sí? Y, y ahí lo dilata seguro. ¿Bien rocker? Mm, demasiado ya. ¡A la mierda! Bueno, evidentemente este programa se fue al diablo. No estamos pasando información. Simplemente te estamos haciendo el aguante, ¿eh? Hasta las 15 horas. Y pasando el hito de música... Amarse de locuras musicales le vamos a dedicar a Nero Ana para bajar un par de cambios y escuchar. Esto es la presión. Herr Shabek Bust. final tenemos que dejar espacio a nuestros colegas espero que la hayan pasado muy bien esa era la idea Rochi la pasaste bien es espectacular como todos los sábados como todos los sábados obviamente la presión rock que, esto que está sonando en Malvinas 93.9 Javi la pasaste bien Yeah. Yeah, con el dedo. Chu, la pasaste bien. Afirmativo, dijo. Ya feliz. ¿Eh, Chu ¿estás feliz. Está feliz. Este <risa> casi lo da ilicito y todo. <risa> Bueno, Rochi, todo tuyo, para que te despida, lamentablemente. No sé si, se pasaron muy rápido las dos horas, es la rapidísimo, verdad. Rapidísimo, rapidísimo. Todo no, encima el día está espectacular, así que bueno, yo me voy a grabar lo de Yayo, así que yo sigo laburando. Así que bueno, un beso enorme para toda la gente, para la familia de Yayo, que, que obviamente está escuchando, para Chu, para Javi, para vos, para Marcelo, para Leo, para todos. Para mí, mí, mí que está por como una sábado, la yegua, después voy para allá. Así que un beso enorme para todos y obviamente, ¿no? Y como escuchando siempre la presión rock los sábados de 13 a 15 horas. Bueno, espero que la hayan pasado bien, como les había dicho. Espero que estas dos horas sean súper agradables. Se hayan distraído un poco. Esa es la idea de estar acá en la presión rock. Déjense de hinchar las pelotas con la depresión. Sean un poco más felices y escuchen la presión rock. Nos esperamos el próximo sábado, de 13 a 15 horas, acá, en Malvina 93.9. Nos esperamos en el cuadragésimo noveno programa, haciendo el conteo para el 50. Como siempre, como siempre, vamos a ir con uno bien grande, bien grande nacional ahora. Amado Riff. Y si quieres ser feliz, que sea rock, papá. Dando un fuerte y gran abrazo, chao. Doesn't remind me La presión ro.